Cuentos de hadas españoles El cofre volador ¡Qué día tan glorioso! Con la gloriosa carretera El glorioso mercado El glorioso porche de oro ¡Un momento! ¡Un porche de oro! ¡Ah! ¡Oh! Es la casa de un rico mercader ¡Ay! Sería una pena que no os contara esta historia No, no es sobre el mercader ...pero juega un papel muy importante. Es más, el mercader tenía tanto dinero... ...que podría pavimentar toda la calle con plata. Pero era un hombre sabio... ...y un hombre de negocios inteligente. Sabía gastar su dinero... ...y también ahorrarlo. El mercader tenía un hijo pequeño llamado Sven. Pero Sven era un joven muy, muy perezoso... ¡Desayuno! Gracias Buenos días, padre Buenos días, hijo Espero que hayas dormido bien ¡Ah, oh, sí! ¡Muy bien! La cama de oro es mejor que una cama corriente Aunque tengo que quitarle los rubís ¡Se me clavan! ¡Ah, oh, Sven! No necesitas una cama de oro incrustada con rubís ¿Qué más da, padre? ¡Somos ricos! Es más, hoy celebro una fiesta con mis amigos. Le acabo de comprar a uno un barco enorme y quiere celebrarlo. ¿Le has comprado un barco a tu amigo y lo celebra dando tú una fiesta? ¿Qué clase de amigos tienes? Me quieren. Creen que soy el mejor. Te quieren por tu dinero. Deja de complacer a todo el mundo, Sven No hagas lo que quieren los demás Haz lo que quieres tú Ah, uh, pero me gusta hacer lo que quieren los demás ¿Eso no cuenta? Oh, no sé qué hacer contigo Bueno, escucha, hijo Tengo que decirte algo muy importante Hay un viejo cofre en el ático No es un cofre común, Sven Ya eres mayor Pronto heredarás mi fortuna Todo esto será tuyo Quiero que hoy me prometas una cosa Cuando me haya muerto, pase lo que pase Nunca te deshagas de ese cofre ¿Me has entendido? Uh... Prométemelo, Sven Sí, padre, te lo prometo Pasaron los años y un triste día falleció el mercader. Sven ya era adulto. Estaba triste por su padre. Pronto sería mayor para heredar la fortuna de su padre. ¿Qué? ¿Lo ha heredado todo? Sí, Sven, has heredado toda su fortuna. Eso significa que ahora la fortuna de tu padre te pertenece. Úsala sabiamente, Sven. Pero la sabiduría no era una virtud en Esben. Gastaba dinero innecesariamente. Celebraba fiestas todos los días. Todos los días renovaba la casa. Cada día era diferente. La amueblaba con las antigüedades más caras. Sus amigos se quedaban impresionados y eso hacía a Esben muy feliz. Todos sus amigos sabían que Esben era ahora muy rico y que podía gastar dinero en lo que quisiera. Pero todos sus amigos también sabían otra cosa. Sven tenía un talento oculto. Contaba historias. Contaba historias como nadie. Los que le oían quedaban encandilados con sus narraciones. Y el cielo bebió toda el agua de los mares y océanos y llovió. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Te forrarías, Sven! ¡Te forrarías, Sven! ¡Ganarías una fortuna contando historias, amigo mío! Uh, ¿Pero no tengo ya una fortuna? Uh, sí, claro que sí. Pero tu fortuna no durará siempre, ¿verdad? ¿No tendrías que recuperar lo que estás gastando? ¡Ay, no estropees el buen ambiente de la fiesta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Esto duró unas semanas. ¿Sí? ¿Sí? Solo unas semanas, porque pronto el dinero se esfumó Sven empezó a vender sus muebles antiguos para cubrir gastos Pero no dejó de hacer fiestas ni de gastar dinero con sus amigos Al final llegó un día ¡Estás arruinado! ¡Imposible! ¡Tiene que quedarme dinero! ¡Patrick me ha pedido un carruaje nuevo! ¡Seguro que por lo menos puedo comprarle uno! ¿Verdad? No, Sven, te has quedado sin dinero. Solo te queda la bata, ese par de zapatillas y este viejo cofre. No te darán mucho dinero si los vendes. ¡Ah! ¡Me he quedado sin dinero! No tengo casa donde vivir, ni cama donde dormir. ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Una llave? ¿Este cofre vacío tiene llave? ¡Genial! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Estoy soñando, estoy muerto Pero ni era un sueño, ni Sven estaba muerto No era un cofre corriente, era un cofre encantado Volaba con Sven sobre mares y montañas Por fin, el cofre aterrizó en la tierra de los turcos Sven bajó del cofre y lo escondió bajo un árbol Después dio una vuelta por el mercado. Allí todos llevaban vestimentas y babuchas. Nadie se fijó en Nesbén. Tras vagar un tiempo, llegó a un palacio. ¡Oh, guau! Wow! ¡Qué casa más grande! ¿Casa? ¿Eres nuevo en este mundo? No es una casa, es un palacio. Ahí viven el sultán y la sultana con su hija, la princesa. La princesa. Sí, claro. Pero el sultán y la sultana son muy protectores. No permiten que nadie la conozca fácilmente. Bueno, ¿quién necesita su permiso? Y partió a ver a la princesa. La princesa estaba dormida. Era tan hermosa que Sven se sentó allí y se quedó mirándola. Le encantaba verla dormir. Pero... ¡Oye! Oh, oh, yeah. ¿Quién eres? ¡Oh, no grites! Soy Sven... Soy... Uh, uh, un ángel... ¡Sí, eso es! Soy el ángel del cofre de los turcos ¿Un ángel del cofre de los turcos? ¿Qué es eso? ¿Un trabalenguas? ¡Eso no existe! ¡Ah, uh, claro que sí! ¡Soy yo! ¡Estoy delante de ti! Aunque sea verdad ¿Quién crees que eres para entrar en mi habitación sin permiso? ¿Cómo te atreves? Me da igual quién eres Haré que te arresten ahora mismo No, por favor, te lo ruego Lo siento Tienes razón, no debería haberlo hecho ¡Clemencia! Deja de suplicar Dime, ¿cómo has subido hasta aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Volando en mi cofre! Eh, desde la luna Hay unas cataratas preciosas ahí arriba Y lagos Como tus ojos En los que nadan tus pensamientos como sirenas Y tu frente Es como una montaña cubierta de nieve No puedo apartar la vista Dime, princesa ¿Has oído hablar de las cigüeñas que traen preciosos bebés sobre el mar? Caramba Cuentas grandes historias Es increíble Princesa ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Te falta un tornillo, acabamos de conocernos Pensé que había química ¡Ah! Oh, ¡Tú sí que tienes química! ¡Largo! Pero, ¿por qué no puedo casarme contigo? Te gustaron mis historias, ¿verdad? Mm, pues sí ¿Por qué no vienes mañana a conocer a mis padres? ¡Les encantan las historias! A mi padre le gustan con final feliz Y a mi madre con una buena moraleja Si les cuentas una historia como esa, me casaré contigo ¡Me gusta! ¡Nos veremos pronto, princesa! Sven se fue volando en su cofre y se adentró en el bosque. Estuvo todo el día y toda la noche escribiendo la historia perfecta. Nunca se había sentido tan feliz. Ni bebió, ni comió, ni durmió. Enseguida llegó el día de su encuentro con el sultán y la sultana. Entró en palacio con elegancia e impaciencia. La princesa ya les había informado a sus padres del ángel del cofre y de sus excelentes historias. Estaban deseando conocerlo. Les presento mis respetos al sultán y a la sultana. ¡Oh, oh, oh! oh ¡Basta, basta! ¡Empieza a contar la historia! Um, um, ¿Había una vez unas cerillas. ¡Oh! ¡Parecéis nuevas aquí! ¿De dónde sois? Somos las cerillas, venimos del gran pino Éramos más ricas que los ricos Podíamos permitirnos estar verdes todo el año Los pájaros bajan a cantarnos, pero apareció un leñador Y no pude resistir el deseo de traernos al mundo humano No me parece mal Todo el mundo necesitaba ver lo regias que éramos. El principal apoyo de la familia se ha convertido en barco... ...que puede navegar por todo el mundo si es necesario... ...y nosotras hemos venido a iluminar a los humanos. ¡Qué historia más triste! ¡La familia se ha separado! ¿Por qué intentáis impresionarnos si sois quienes queréis ser? ¡Oh, por favor, caja! ¡Solo estás celosa! Todos sabemos que nadie mirará para ti ahora que estamos nosotras aquí. ¡Eres vieja! Ya no te necesitan para encender el fuego. ¡Oh! ¡Ojalá mi vida fuera tan interesante! ¡Lo más irritante es cómo me limpian! ¡Pica! ¡Solo estoy deseando mantener estas conversaciones con vosotras! ¡Oh! No todos son tan afortunados como nosotras Sería tan impresionante y precioso veros encendidas ¿Qué? No digas eso Es una cosa muy fea No le hagas caso No es una cosa muy fea Somos preciosas No me refería a eso Y de repente, una criada entró en la habitación Todos se callaron inmediatamente Puso la cacerola en la cocina y buscó algo para encender el fuego. Las cerillas esperaban que las eligiera a ellas, porque querían impresionarlos a todos. Y así fue. Cogió todo el puñado, las encendió todas a la vez y las lanzó al fuego. ¡Y caramba, cómo chisporroteaban y resplandecían! ¡Ahora nos verán! Y se consumieron. Y la moraleja es... Nunca presumas para impresionar a los demás. Sé tú mismo. Así es. O, o! Una historia impresionante. Espléndida. Totalmente brillante. Querido. ¿Puedes casarte con nuestra hija? Sí, sí, claro que sí. Que empiecen los preparativos. Hay que celebrarlo. Y lo celebraron. ¡Iluminaron toda la ciudad como estrellas del cielo! ¡Ah! ¡Oh, debo hacer algo para impresionarlos. ¡Iluminaré el cielo! Sin pensárselo dos veces, Sven llenó el cofre de fuegos artificiales y voló muy alto para echarlos. ¡Qué bonito! Pero de repente... ¡Oh, no! ¡Ahora no puedo ver a la princesa! ¡Oh! ¡Tenían razón! ¡Nunca presumas para impresionar a los demás! ¡Sé tú mismo! Sven había aprendido una lección importante. Se dio cuenta de que solo era totalmente feliz cuando escribía historias y las contaba a la gente. Nada lo hacía más feliz. Ni el dinero, ni el cofre, ni la princesa. Así que deambuló por el mundo e hizo lo que más le gustaba. Ser Sven, el narrador de historias.